Nuevo día ya gastó sus primeros tres minutos. Te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Vamos a comenzar la noche hablando con dos escritores que acaban de presentar su última obra. Sarah Ham lo hizo el 29 de noviembre y se trata de los días callados. Ángel Pini está por、eh, mostrar.

el otro lado de la orilla. Los dos acaban de editar, los dos van a hablar con nosotros en Prohibido Amanecer. Vamos a charlar con la uruguaya Ana Prada. Nos va a adelantar la presentación en la trastienda de su tercer disco, Soy Otra.

En la agenda musical de esta noche te vamos a contar por dónde van a andar en los próximos días Blues del Sur, Respiro, el ensamble Real Book Argentina, La Noche de Charanguistas en Espacio Tucumán, la gente de Aldo Bondi y Gisela Magri, aquella antropóloga de La Plata que tiene dos amores: el tango y el samba brasileño.

Entrada a la madrugada, también vamos a charlar con Darío Halfin, porque está cerrando el año en el v i l a s o r o Bar. Tendremos a lo largo y a lo ancho de toda la madrugada la segunda parte de la presentación de la gran obra de Pedro Chemes, Tango y Origen. Le dijimos ayer un CD doble más un DVD que recrea la historia de la música de Buenos Aires.

Y en el mini recital de las tres y media de la mañana, estuvieron con nosotros, con nosotros, charlaron y mucho la semana pasada, son los catalanes de la pegatina. Ya comienzan cuatro horas con sonidos para recordar o descubrir.

Ya comienza la noche más larga del día. Prohibido amanecer. De cero a c 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día, este miércoles 4 de diciembre de 2013,

Ya gastó sus primeros ocho minutos. Te cuento que la temperatura para capital y alrededores es de 15,6. El pronóstico del tiempo está marcando una máxima de 30 para el día de hoy. Y que hay un descenso de temperatura para jueves y viernes, según el extendido, con una máxima de 23 para el primero. Y para el segundo, una máxima relativamente parecida de 24. El sábado, otra vez ascenso de la temperatura con 31 grados. En estos.

Cuatro días, según el pronóstico, será zona liberada de Paraguas, capital y gran Buenos Aires. Vamos con las vías de comunicación: 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como prohibido amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radio m750.com.a.

a g e n d a nuestra dirección de mail prohibido amanecer.com.a. arroba radio m750 punto com, punto a. ¿Quién nos trae las historias que se cuentan? ¿Quién es el primero en decirlas para que otros las rehagan a diario y luego las vuelvan a contar? Después de que yo cuente esta.

¿Quién la contará otra vez con la primera frase? ¿Dicen qué? Me pregunto cómo es que nacen y se entrecruzan las vidas de unos y otros para crear una sola dentro del relato. ¿Cuándo comenzó este para que hoy pueda, como hacen los marineros, atar los cabos y seguir la melodía? Así comienza Los Días Callados de Sara Ham. Sara, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?

Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por, por invitarme. No,、días. por favor. Bueno, esto lo presentaste el 29 de noviembre pasado. Sí, el 29, el viernes pasado. Bueno, antes de, de comenzar a hablar puntualmente de, de los días callados, nosotros solemos plantear que hay dos tipos de sonidos radiales: unos sirven para recordar y otros para, para descubrir. Así que me gustaría hacer una pequeña síntesis.

De, de tu vida, de, de tu nacimiento en Córdoba, de tu estancia prolongada en Chipoleti, de tu tiempo en Buenos Aires, si m a l n o recuerdo, en el barrio de Buedo. ¿Cómo llegamos hasta los días callados? ¿Cómo lo podemos sintetizar para que aquel no te conozca pueda, a través de esta charla, tener ese disparador que te lleve hasta, hasta la vida que hay antes de los días callados? Mira.、Eh...

En realidad sí, nací en Cábana, que en realidad no es en Cábana, sino es un, un campo que queda cerca de Cábana. Sí. Ahí pasé los primeros años de mi infancia, incluso tuve una maestra ahí mismo, no, no iba al colegio, sino que nos venía la maestra、sí. los lunes, se iba los viernes. Hasta los nueve años que nos mudamos y ahí sí empecé el colegio normal. Y después nos fuimos a vivir al sur, a Río Negro.

Que bueno, es, es en realidad el lugar que yo siento como mío.、Uh -huh. y a pesar de que el, la novela está más contada desde el campo, desde las historias que yo fui escuchando cuando era chica,、sí. en las cocinas y en, en los lugares donde estaban los peones.、Uh -huh. Y bueno, después me vine a Buenos Aires y me casé, tengo hijos. Y, y yo siempre escribí, desde chica escribí. Lo que pasa es que bueno.

Nunca había pensado en publicar. Después se fueron juntando las historias y, y Diana de l e s i c de la cual soy amiga, un día me dijo: Sara, tenés que publicar y empezar a, a dedicarte más a la escritura, que es lo tuyo.、Uh -huh. Y bueno, acá estoy. A documentar esa escritora que estaba dando vueltas y que no t no estaba n no í a e impresa. Claro, eso.、Uh -huh. que... ¿Quién es Delfina dentro de la historia? Delfina es la niña este, sobre digamos, el p e r s o n a j e

En la cual se cuenta la historia de Delfina saliendo de, de la infancia.、Uh -huh. Y alrededor de él, ahí están todos los personajes con todas sus historias y sus vivencias. Y como que las historias se van entrecruzando con la, con la de Delfina, digamos que es s el d i g a m o la historia principal, pero a su vez hay como.

Eh, historias paralelas que van sucediendo dentro de, de la trama, digamos, de la novela.、Uh -huh. Un poco ya lo dijiste, pero ¿cuánto de, de toda esa historia que, como decíamos, comienza en Córdoba, sigue en la Patagonia y después se traslada a la ciudad de Buenos Aires, aparece y desaparece en, en, en el libro? Y yo creo que mucha de mi historia está puesta ahí. Los, hay personajes incluso que son reales, que yo.、Eh, hay un, un personaje que es un peón de campo.

Que a mí siempre de chica me llamó la atención, que se llamaba、eh, Serafín.、Uh -huh. Que era un, un, este, un, un ayudante que tenían y, y en realidad no hacía mucho. Pero yo lo i b a a nombrar todo el tiempo por mi abuela. Y él era alcohólico.、Sí. Y a mí la verdad es que me llamaba la atención que en el campo se lo quisiera tanto una persona que la mayoría del tiempo estaba borracho.、Uh -huh. Y me acuerdo un día que tuve una, una frase despectiva hacia él.

Y mi abuelo me hizo callar y me contó la historia de Serafín, que era un polaco que había venido a trabajar a la Argentina pensando en traer a sus hijos.、Sí. Y cuando él estuvo en la Argentina, después de unos dos años, cuando ya podía traer a sus hijos, estalló la guerra en Europa y nunca más supo de su familia.、Uh -huh. Y él se sentaba todas las tardes a la salida de la cocina de los peones, las、no、a las noches, a leer las cartas que.

Sus hijos le habían mandado y su mujer le mandaba de Polonia.、Uh -huh. Y eso es, a mí me, me está puesto en el libro. Y así hay otros personajes que, de situaciones conocidas, por supuesto que tienen otros roles dentro del. Pero la esencia del personaje está puesta en el, están puestas en el libro.、Uh -huh. Ahí estaba el alcohol ocupando el espacio de tanta tristeza, ¿no? Claro, es así.

Y además, una frase que mi abuela me dijo en ese momento: me dijo, cállate la boca, no es bueno perder los hijos. Sí, sí. Y, y esa frase me quedó como: no es bueno perder a los hijos. Sí,、claro. Como que rodea toda la. la... No, hay, no hay más nada para decir, digamos,、uh -huh. después de esa frase. Exactamente. Se entiende todo. Se entiende todo. Te voy a leer las últimas dos líneas de,、sí. del libro.

Y que por supuesto no, no develan el final, ni mucho menos de la historia, pero me parece que es un enorme disparador para que nos cuentes el derrotero de, de Delfina. De、sí. todo se vuelve Delfina, había dicho, había dicho Don Alfredo. Aún se vuelve desde el infierno. Sí, porque la vida de, de, de Delfina, digamos, que define en qué lugar se pone frente a la vida, es.

Una situación, ella tiene un padre muy perverso, y, y a partir de esa relación que tiene con el padre, es que ella se ubica en un lugar en el mundo.、Uh -huh. este, el padre no solo es perverso con ella, sino que con toda la gente, o sea, en, en el mundo en que lo rodea, es el personaje, digamos, que encarna el mal.、Sí. Y, y r e l f i n a transcurre y, y este.

Toda su historia escapando de esa situación y, y al mismo tiempo se rodea de un montón de gente que la, a quien ama y la quiere mucho. Una es su abuela, otra es María, que es la, la nana de ella, digamos, la niñera. Hay dos hijos mellizos de, de, de uno de, del capataz, digamos, del campo con el que ella se hace muy amiga y son los mellizos. Y, y ella va transcurriendo su vida entre esa gente y.

Y va y viene todo el tiempo de. Este, pero es, el libro es como una sanación de esa niña, de la infancia de esa niña hacia la adultez.、Mm. Por eso son las palabras de Don Alfredo.、Uh -huh. A ver, Sara, si, si hablamos de los días callados, estamos hablando mucho de, de tu pasado y también de tu presente. De tu pasado en cuanto a tus vivencias, de tu presente en cuanto a, al libro, haberlo ya corporizado. Si hablamos del futuro、sí. de la escritora.

¿Por dónde pasa? Y ahora estoy escribiendo una nueva historia que no tiene nada que ver con esta. Este, y estoy con, digamos, con mi nueva novela.、Eh, yo hago dramaturgia también. También tengo proyectos para ver qué hago con, con algún proyecto de dramaturgia. Este, hice, estudié con, con Mauricio Cartoon.、Uh -huh. Hago talleres con Apolo. Y estoy con un grupo de.

de Personas dramaturgas que vamos a, a ver qué hacemos el año que viene desde la dramaturgia también. Así que, bueno, mis hijos ya crecieron, ya no me necesitan, así que doy paso a, a esto、escritora. ahora, a la escritora. Sara, muchas gracias por, por el contacto, muchas gracias por, por los días callados y esperamos la próxima. Bueno, muchas gracias a vos. No, por favor. Un saludo para todos. Sara Ham, autora de Los Días Callados.

Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro en AM750. Hoy Ángel Vini va a presentar La Otra Orilla del Río, su última novela. á n g e l buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, Buenas noches, Gustavo. Bueno, arranquemos por tu historia primero y después vamos a, a la otra orilla bueno, del ya río. Ahora estamos en el miércoles, o sea que claro, esta tarde.、Hoy.

A las 7 la, la presento. Sí, señor. sí señor Después hablamos, nos vamos a meter en esa en esa presentación que tiene seguramente para vos un montón de, bueno, de, es de significados. e s mi primera novela. Claro que sí. ¿no? Uh -huh. En una etapa de mi vida larga. A ver, vamos, a, vamos a, a escucharte sintetizar esa vida larga para ver cuánto tiene que ver con la otra orilla del río.、Uh -huh. Contanos. Bueno, después de 40 años de.

Estar vinculado a la plástica. La plástica me llevó a, muchos, a muchas partes, además de la, de, de la Argentina.、Sí. Y me, últimamente, en los últimos 20 o 30 años, he estado muy ligado a, a Colonia y a, y a toda su historia y a, su, a sus playas,、uh -huh. más que a otras partes d e Uruguay. Y entonces ahí también me he dedicado mucho a la acuarela. En realidad, ahora.

Me considero un acuarelista, porque no, no estoy usando otros medios fuera de lápiz y acuarela.、Uh -huh. Pero en realidad uso cualquier cosa con tal de d i b u j a Está muy bien. Pero este, me atraen mucho los paisajes del Río de la Plata del otro lado, de la otra orilla. Y aunque eso no me llevó a la novela, pero toda esa atmósfera me hizo.

Cuando vos re te relajás y descansás en lugares silenciosos,、uh -huh. saliendo de todo esto, te, te vuela mucho la cabeza, n o、uh -huh. te vuela la mente. A ver, Ángel, ¿qué se ve de distinto del otro lado del charco? Bueno, primero, hay piedra y arena, y no barro.、Uh -huh. Segundo, hay, hay más tranquilidad, hay más, más paz, más convivencia vecinal.

Es, es, es como ir, irse al interior de alguna de nuestras provincias, no es que sea、uh -huh. distinto, pero tiene ribera y tiene se parece mucho a nuestra de Mesopotamia,、claro. pero tiene su idiosincrasia propia y, sí, sí. y su historia, y es un, un cúmulo de, de sorpresas.、Uh -huh. no, Quizás lo distinto haya sido el hecho de que se trata de una ciudad que creció de cara al río.

Y por ahí nosotros, sobre todo a partir de mediados de los 70, comenzamos a vivir de espaldas al río claro, después de haber convivido tanto con él. Claro, como Mallea decía.、Mm, claro. Pero、eh, en realidad es, una, es la ciudad más antigua del Uruguay、sí. y, y siempre fue disputada entre españoles y portugueses.、Uh -huh. Y en un momento estuve por escribir algo de aquellos tiempos del siglo XX.

16, 17.、Sí. Colonia fue fundada en 1680.、Uh -huh. Pero esta historia es más bien más, más moderna, que ya sucede hace ciento, 102 años,、uh -huh. no 103 años, sí, en 1910.、Sí. Uh -huh. Y el motivo que me llevó fue un poco la fábula y la tradición de, del famoso hotel que don Nicolás Mianovich i j o inauguró.

En las costas cercanas a Colonia, a 5 kilómetros de Colonia, y con un proyecto de muy ambicioso y, y encarado con ese espíritu de, de progreso y de, y de estar a la altura de, de los países centrales, como se llamaban claro, entonces. Mirando a Europa. Claro.、Uh -huh. y, y claro, el proyecto fue muy, muy importante en su, en su planteo, no se concretó en la totalidad, pero.

Pero como había toros y acá no había,、Exacto. y en Montevideo estaban decayendo, entonces se planteó un interés diferente, más el casino y la cercanía y el, el hecho de atravesar un río en un barco,、mm. con todo lo que eso significa. Sí, sí. Y, y en un principio tuvo mucho éxito. Las corridas de toros fueron bastante, este, no fueron permanentes, sino que tenían interrupciones. Yo elegí precisamente.

Un periodo inmediatamente posterior a la inauguración, donde hubo un paréntesis de 10 o 15 días sin corridas, porque a mí las corridas de toros no me gustan、uh -huh. y, no, y, no, y no tengo ningún conocimiento profundo en la materia, entonces no quería meterme en camisa de once varas. Muy bien. <risas> Y justo coincidía la ebullición de nuestro centenario con las visitas extranjeras, y entonces un grupo de.

Distintos jóvenes de la, de la clase media alta, de la burguesía que estaba naciendo en ese momento en, en nuestra sociedad,、uh -huh. eh, se sintió impulsado a, a ir a pasar unos días a ver qué era eso que se leía en los diarios en Buenos Aires y se comentaba en, lo, en los restaurantes, en los clubes, en, esa, en, esa, en esos lugares.、Uh -huh.

Y entonces ahí es donde convergen distintos personajes que a lo largo del relato configuran esta novela. Claro. Muy bien. O sea que será una mirada hacia atrás en el marco de una, de una Argentina muy particular, de un río de la Plata muy particular,、sí. que por entonces tenía una, una enorme ascendencia entre lo español y lo británico. Lo español por、sí. la herencia, lo británico por y, su y actualidad economía, económica. Pero...

Colonia tenía una fuerte influencia portuguesa. Que todavía、Además. se puede, los que hemos tenido la suerte de conocer algo del mundo portugués o de Brasil, este, tiene mucho de ciudades del Brasil. Tiene、sí. un dejo de parecido con Paraty, por ejemplo.、Uh -huh.

Sí, sí. Y, y, pero no está tan bien conservada como para ti. Pero、bueno. ¿Qué va a pasar esta noche o qué va a pasar a partir de las 19 ahí en la frontera entre la tarde y la noche en el Club del Progreso, en bueno, San Miguel、no, 1334? No creo que podamos ver la puesta de sol. ¿sí? No, no, no, no, no. Pero ¿qué va a pasar en ese lugar tan hermoso de la ciudad de Buenos Aires? Voy a presentar el libro, la voy a presentar Jorge Beltrán, es un escritor.

Amigo mío de hace muchos años, con quien hemos compartido muchas aventuras culturales y literarias, y, y, y él la va a presentar. Después yo diré algunas palabras y después haremos un brindis. A mí me gustan que las presentaciones de libros sean un poco misteriosas,、sí. que, se, que se explique.

La trama y que se describan los personajes, pero que no se pase media hora o cuarenta minutos、sí. leyendo parte del libro. Que sea una invitación、Porque、a meterte gente, adentro de la historia. Que exactamente, que、sí. la gente se sienta tentada sí,、bueno. a penetrar esa historia.、Uh -huh. Que por otra parte, no es nada más que una historia meramente humana.

Claro. Con todas las fuerzas y las debilidades de, de los humanos,、uh -huh. Ángel, para cerrar, uno supone que la dama de la tapa tiene que ver con, con tu otra mitad, con, con el artista plástico. No, yo no、Mira. lo he, no, yo he ilustrado tapas de libros y no el tuyo, pero es, no este porque no, no, no me sentía estaba demasiado absorbido por el, la escritura y la, la, las revisaciones. Lo he hecho con un criterio muy viscontiano.

Sí, de sí. tratar de respetar los tiempos, las modas. Y los roles. Hasta, hasta, hasta el lunfardo. e s t u y bien. Y las palabras coloquiales. ¿no? Sí, señor. Y los roles. Sí, señor. Ángel, un gran abrazo. Muchísima suerte esta noche. A partir de las 19, reiteramos. Allí en el Club del Progreso, Sarmiento 1334. Con Jorge Beltrán.、Sí. Como anfitrión de esta historia. Para presentarle a quien vaya. Solamente un poquito, ¿eh? Una especie de.

Puerta entreabierta para que te metas en la otra orilla del río. Y desde ya que estás i n v i t a d o Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, Ángel Pina. Un abrazo fuerte y mucho gusto de conocerte. Igualmente, autor de la novela La otra orilla del río. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las cuatro. Prohibido amanecer.

En AM750. Sonidos de Soy Otra, el último trabajo discográfico de Ana Prada.

すいません。

A mí siempre me pareció, sobre todo a partir de la edición de su primer trabajo discográfico solista, ya por el año 2006, que cada vez que Ana sacaba un disco era como ponerse un rato largo frente al espejo y traducir eso en un montón de, de canciones. Porque aquel primer disco era Soy Sola, después, tres años después, si mal no recuerdo, apareció Soy Pecadora, y ahora aparece Soy Otra.

En realidad, el disco apareció en agosto y ahora、eh, es como que cierra el año 2013, Ana, con una nueva presentación en la trastienda. Ana, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, por... ca cada、Buenas、vez que sacamos un disco nos ponemos un rato largo frente al espejo y traducimos eso en canciones.

Y sí, sobre todo es como el cierre de un ciclo, que es de todo ese proceso entre un disco y otro. Sí. Que está bueno plasmarlo en, en, en algún lugar、uh -huh. para liberarse de todo eso también. Sí, sí, sí. <risa> es bueno, como catártico. Sí, sí, sí. ¿Cuánto hubo en, esto, en estos tres discos de, de tu historia? Pero de tu historia.

A ver, de la que excede el campo musical, n o de, de, de la psicóloga, y después、uh -huh. podemos hablar de, de por supuesto, la que, la que arranca en el grupo La, la Caldera, n o con Daniel, con、uh -huh. Drexler, con tu primo. ¿Cuánto hay de todo eso? ¿Cuánto hay de autobiográfico en este tríptico? Y todo, mucho, todo. muchísimo.、Sí. Creo que, que cada creación artística pasa por, por, por el alma y el espíritu del, del creador, y las canciones también.

La mayoría de ellas hablan de emociones o de cosas que yo he sentido en carne propia. Y si alguna de ellas cuenta alguna historia de, de, de otras personas que, que he visto, que he compartido, también están pasadas por mi, propia, por mi propio cernidor, sí. digamos, digamos sí, sí. por mi propio tamiz, sí, sí. para nombrar, para decir de determinada manera. Sí.、Uh -huh.

Y sí, hay mucho, hay mucho. He puesto la carne en el asador en estos años. <risa> ¿Qué es lo que vamos a ver en la trastienda? ¿Qué, la qué tras tendrá tienda, de, de mágica la noche? La noche va a tener una b i l l e muy linda.、Mira. ¿Cómo? No, mira, digo, que con tu música, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se complementa? ¿Cómo es esa mixtura? No lo sé.

Creo que va a ser una sorpresa para claro, mí también. Me sí, voy a、sí. reunir con ella. Ella está trabajando sobre los temas, no、Ajá. en todos los temas va a estar.、Sí. Va a participar,、eh, está arriba del escenario. Viste que los VJs están como ahí, sí, como, sí, que, sí. como que tocan en vivo, porque van generando como cosas simultáneamente、uh -huh. de lo que pasa ahí. Sí, claro. Y, y es una experiencia que hace tiempo que yo tengo ganas de hacer. Y bueno, por suerte ahora que Carla Bucarelli es una gran VJ que va a estar ahí.

Con nosotros,、uh -huh. va a haber una bailadora flamenca.、Eh, estoy esperando la contestación de alguna invitada de lujo que, que anda en la vuelta y que ha tenido que ver también con, con este año para mí. Y, y bueno, no puedo decir nada porque está todavía de gira y、uh -huh. no sé si llega justo ahí ese día o estoy ahí muy jugada. ¿Está volviendo de Cuba? Está volviendo de Cuba.、Ah, bien, claro. <risa> claro, claro, claro.

Yo empecé este año grabando con Teresa en enero.、Eh, un d i s f a s o un hermoso día. El 7、disco. de enero, sí. Muy hermoso día. Y, y quería cerrarlo también con ella, que, que es como un referente tan fuerte para mí que quiero tanto.、Uh -huh. Y que la extraño mucho este año. Después cada una arrancó por su lado y, y hace mucho que no nos vemos. Bueno, entonces quería acomodarme ese lujo también. Fue un disco de enorme complementación. Sí, sí. Un d o de enorme complementación, ¿eh? porque era como que estaban allí.

Esas dos generaciones musicales este, y, y eso aparece en el entramado de cada tema, desde la poesía,、sí. que son frutos compartidos entre las dos. Hay temas, hay temas que son de Teresa, hay temas que son tuyos, hay temas en conjunto. Sí, fue una cosa, una experiencia increíble, porque además no fue que planeamos,、ah, nos juntamos, porque abrimos tu trabajo, a mí el tuyo, entonces nos juntamos a componer. No, primero nos hicimos amigas.、Mira. Teresa me invitó un show de ella, yo la invité a un show mío.

Hicimos un montón de cosas juntas previamente, siquiera a la concepción de, de, del show en sí mismo.、Bueno. Después de que nos hicimos amigas, estábamos cantando ahí, guitarreando en la casa, dijimos, vamos a hacer un show.、Sí. Dale, vamos. Y ahí fuimos al Ateneo, hicimos no sé qué. Y después, con el tiempo, Teresa me dijo que empezamos a componer juntas. Me mandó una canción, yo otra, no sé qué. Una letra, yo la música. Se dieron todas las combinaciones.、Uh -huh. Letra de ella, música mía, viceversa. Y después también de componer juntas.

Orgánicamente en el, en el momento n o de tirar una secuencia de acordes y, y Teresa agarrar el iPad porque es remoderna y escribir la canción en ese momento y ensayarla toda la noche dejando sordos a la gente que、ah. estaba cenando ahí con nosotros para estrenarlas al otro día. Entonces es como que se dieron todas las combinaciones posibles de, de componer así como desde la amistad y ahí después de todo ese proceso este, surgió el disco. Entonces es como que fue un, un algo.

Muy natural, en el, en el, en el, muy auténtico en sí, el sí, sentir. Sí. Y vos, ahora que me decís que, que se siente así como algo amalgamado, la verdad que muchas gracias por eso. Sí, no, no, se siente a verdad. Ver, en el entramado del tema cuando vos tenés la posibilidad de leer las letras. Ahora, después cuando vas a, a, al resultado final de, de cada una de esas, este, de esas piecitas, de esos capítulos de, del trabajo, se siente mucho más todavía. Porque a mí me da la sensación, y lo hemos hablado con.

Con muchos artistas que han pasado por esta mesa, que Teresa es un personaje de estos tiempos, ya con, ponele, 30 años de carrera, el, el primer disco de ella desde el 82.、Eh, es como una persona que tiene、eh, todas las llaves, pero abre todas las puertas. Sí, totalmente, porque es, tiene la generosidad de los、eh, grandes. Ahí va, claro. De las personas que saben que su lugar y que su decir ya está. Este,

Tan firme y tan、sí. metido en la gente y en el sentir popular y en el folclore latinoamericano、uh -huh. que no necesita ser mezquino. Nadie、claro. le va a robar su, su lugar. Sí, lo hablábamos con la Chiquile Desma hace chiqui un tiempo. La Chiquile Desma, no se puede más. Y, y que ella la empuja todo el tiempo a que salga al escenario. No, no nos podemos privar de tu voz. Me acuerdo de esa frase perfecta de alguien que le está diciendo.

¿Sabes quién sos? Me parece que no, me parece que todavía no lo descubrí. t No, no, y l a c h i k i tiene una forma de decir y de cantar、claro. que me ves acordar mucho a Mercedes Sosa también.、Eh, sí, sí, sí. Hasta,、claro. hasta su corte de cara, no sé,、eh. sus resonadores, no sé, me parece interesantísima su, sí, sí, sí. su timbre y aparte es un ser, una bondad absoluta. Ajá.、Uh -huh.

Divina, la chiqui, hemos compartido giras con Teresa también. Sí, las no, claro. Es este... <risa> las dos invitadas,、es、así una... que compartimos también habitación de hotel y todo. Hermosísima、divina. suma de, de un montón de cosas. Sí, sí, eso habla de eso, de la generosidad de, de una grande como es Teresa. Muy bien. ¿no? Volviendo al, al viernes 6, entonces, esto será a las 21, en la trastienda, aquí en Balcarce 460. Esperamos a, a la señora que, que llegue de Cuba, pero va a estar.

Carla Lucarela, va a estar Agustina Griguera como, como, como Grigera. invitada, Grigera como、sí. invitadas. Y yo quería cerrar preguntándote: ya que esto es un tríptico que arranca con aquello de Soy Sola, que sigue con Soy Pecadora, cuando miras para atrás y vas siete años este, hacia atrás, retrocedes siete años en la aparición del primer disco,、eh, bueno, ¿con qué te encontrás? Y la pregunta tiene que ver con, con tu crecimiento como, como artista.

Eh, ¿Qué encontrás cuando miras para atrás siete años? Y encuentro me encuentro a mí misma feliz de la vida por el hecho de haber logrado、eh, sacar sus canciones de adentro, gracias a un montón de gente que conoció en mí antes que yo, entre ellos Carlos Casacuberta.、Uh -huh. Y... Y...

Feliz,、eh, muy emocionada, muy conmovida por haber plasmado un disco. Después, todo lo que vino después, creo、claro. que es Yapa.、Claro. Creo que el concepto de, de éxito es, es, es muy delicado y,、sí. y yo creo que ahí yo ya conquisté el éxito para mí. Porque yo ahí fui muy feliz en todo el proceso de componer ese primer disco,、sí. de grabarlo.

Y bueno, y después tuve que armar una banda y salir a tocarlo, porque yo compuse el disco、eh, antes de tocarlo. Claro. Pero y... ese disco es algo así como lo hice. s o y sola. Llegamos, ¿no? Sí. Llegamos. Lo logramos. Es un poco. Siempre un primer disco tiene como una especie de condensación de la vida de uno, de, la,、sí. de esas improntas más primarias、uh -huh. y primigenias. Y.

Y también es como un poco golpear una puertita y decir: Hola, aquí estoy, a、sí. ver qué pasa. Si pasa algo, bienvenido. Y si、uh -huh. no pasa nada, está la felicidad de haberlo logrado también.、Uh -huh. ¿La psicóloga fue archivada para siempre? No, creo que todo el tiempo está ahí Parece, molest ¿no? molestando. <risa> y dando una mano también. Dando una mano para la lectura de las cosas, sobre todo para comprenderme a mí misma. ¿sí? Exactamente.

Que a veces me, me asusto. <ríe> Ana, muchísimas gracias por el contacto y muchísima suerte para esta noche de la trastienda, que será el cierre, uno supone, del de, de 2013. Un 2013 muy interesante, cargado, cargado. De cargado música, de cosas. Y sobre todo documentando a través del disco estos pasos, tanto el que hiciste con, con Teresa como tu tercer disco solista. Así es. Bueno, ¿Eh? un millón de gracias a ustedes no, por, por esta、favor. charla.

Un beso muy grande y bueno, los espero a todos sí, el、señora. viernes ahí en la Trastienda.、Un、21 Horas en la Trastienda. Ana Ay, Prada. Chao, chao, Muchas gracias. Les...

6 de diciembre, 9 de la noche, aquí en la Trastienda, v a l c a r c e 460, presenta a Ana Prada su último trabajo discográfico. Soy otra. Desayunos. En España desayunan así.

En España, durante los días laborales, se suele tomar como desayuno el café con leche. Los niños especialmente toman leche con cacao en polvo. Acompañan con mermelada las tostadas, también con miel, con mantequilla o aceite de oliva. Comen galletas, churros, chocolate con churros, cereales, bollos o bocadillos. También es frecuente beber zumo de naranja natural y recién exprimido, ya que en España las naranjas son abundantes y relativamente baratas. Las variedades de desayuno dependerán de las regiones.

Y de las costumbres. No es raro que en los días de invierno se acompañe el café con licores, generalmente anís o carajillo. Durante los fines de semana y fechas especiales son típicos los churros y las porras que normalmente se compran en churrerías o en los bares especializados en desayunos. Desayunos en 750

Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Adelanto del mini recital de las tres y media de la mañana. Estuvieron aquí, son catalanes. Charlamos y mucho sobre un montón de cosas que tienen que ver con su patria, c h i c a la relación con Madrid, con el resto de España. Cómo es salir al resto de Europa a cantar en catalán, a mostrar esa otra cultura de la mano.

De un estilo musical muy, pero muy, muy, muy particular. Tan particular que en lugar de ser algo cerrado, regional, tiene tanta mixtura que, por supuesto, nos pertenece un poquitito a todos. La pegatina y de su CD Eureka non è facile.

私たちの幸せ a プロテク a してくれてるのに、私たちの幸せに a d テクトしてくれてるのに、私た a の幸せにプロテクト e てくれてるのに、私たちの幸せにプロテクトして a れてるのに、私たちの幸せにプロテクトしてくれてるのに、

42年、全てのスピードで、n てのスピードで、全ての a ピードで、全てのスピードで、全 a のスピー v で、全 a のスピードで、全てのスピードで、全てのスピードで、e てのスピードで、

いい<話し>

Las、amapolas son flores muy llamativas. Poseen delicados pétalos de un bello color rojo-naranja. Las flores son frágiles y es importante situarlas en lugares protegidos de los vientos intensos. Esta planta se considera levemente venenosa si es ingerida por animal. A la flor de la amapola se la confunde comúnmente con la adormidera.

Que tiene propiedades narcóticas y de las que se obtiene el opio. Sus semillas se usan en gastronomía por sus propiedades antioxidantes, su contenido de vitamina B, lípidos, glúcidos y proteínas. Amapolas. Todas las flores en 7,50. Campana de largada.

Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Te voy a recordar algo de todo lo que vamos a comenzar a vivir a partir de la segunda hora del programa de hoy. Tenemos una agenda musical larguísima para ver por dónde van a andar en los próximos días.

Blues del Sur, Respiro, el ensamble Real Boca Argentina, La Noche de c h a r a n g u i s t a s en Espacio Tucumán, que cierra su temporada, Alto Bondi, Gisela Magri. Vamos a hablar dentro de un rato también con Darío Halfin, que va a estar cerrando el año en el v i l a s o r o Bar. Vamos a presentar a lo largo y a lo ancho de lo que nos quede del programa ese enorme trabajo que comenzamos a mostrar ayer, que es Tango y Origen de Pedro Chemes, un CD doble con 23 temas, más un DVD.

Donde a través de su piano y su guitarra recrea toda la historia del tango de, de Buenos Aires. Ya pasaron Ana Prada, Sara Ham, Ángel Pini y a las tres y media de la mañana tenemos el cierre con el mini recital de los catalanes de la pegatina. Faltan diez para la una de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.

Hora a cero, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 14 grados, seis décimas. Jorge c a p i t a n Ich recibió a Mauricio Macri. El jefe de gabinete mantuvo un encuentro con el jefe de gobierno porteño, con quien abordó temáticas referidas a la basura, el transporte público y obras de infraestructura.

Parece muy trascendente el hecho de haber fijado una agenda de temas que definitivamente hemos podido marcar un sendero de progreso. En primer lugar, hemos tratado la problemática de basura. También respecto a ACUMAR, nosotros desde el Estado Nacional vamos a impulsar una división respecto a la Secretaría de Medio Ambiente, respecto a la autonomía en el funcionamiento de ACUMAR. En tercer lugar, hemos abordado una agenda que tiene que ver con el transporte público de pasajeros desde el punto de vista de la ejecución de obras de subterráneos.

Y también del sistema ferroviario. Y se han tratado múltiples iniciativas, como por ejemplo la ribereña, digamos, como autopista, pero a través de una obra de ingeniería con múltiples opciones que quedó en formar parte de una agenda a los efectos de profundizar estudios de factibilidad técnica y alternativas, a los efectos de avanzar en esta materia. Por su parte, el jefe de gobierno porteño agradeció la convocatoria y llamó a desarrollar una agenda común.

En la agenda que recorrió el jefe de gabinete, claramente hay muchísimos proyectos que trabajando en conjunto van a beneficiar enormemente la calidad de vida de los casi 10 millones de argentinos que circulan durante el día trabajando, estudiando, comerciando y viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que va a ser muy bueno si esto se continúa en el tiempo, como lo dije antes de venir a esta reunión, que festejaba la invitación y que apostaba que esta vez sí fuese productivo y constante, porque la agenda se renueva, los temas son muchos, pero insisto, valoramos mucho.

Esta invitación, estamos siempre disponibles para trabajar en conjunto a favor de la gente, que creo que es lo que la gente espera. Curaron ¿no? los 30 diputados electos para la legislatura de la ciudad. La sesión, que se extendió por 45 minutos, estuvo presidida por la vicejefa de gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal, y el legislador del PRO, Cristian Ritondo.

Los diputados porteños tendrán mandato hasta 2017 y comenzarán su labor el 10 de diciembre. Entre los legisladores electos hay 12 del PRO, 8 de UNEN, 7 del Kirchnerismo, 2 de Confianza Pública y 1 del Frente de Izquierda. El presidente de la Unión Industrial afirmó que se abrió un nuevo periodo de diálogo en la Argentina. Héctor Méndez destacó el buen clima registrado entre empresarios y representantes del Gobierno Nacional. Fue en el marco de la 19 Conferencia Industrial.

El empresario celebró además la presencia durante el debate del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y del ministro de Economía, Axel k i c i l l o v Las Leonas vencieron a China por la Liga Mundial. El seleccionado argentino de hockey triunfó por 3 a 1. De esta manera, el jueves se enfrentarán a Corea del Sur por los cuartos de final.

Humedad 70%. Temperatura 14 grados, seis décimas. Tatiana Kuznir. 750 avanzanza. Derecho a la información.

Los argentinos tenemos miles de formas de mirar televisión. Están los que la miran solos, los que la miran en familia, con toda la familia. Están los que la miran trabajando, trabajando un poco, relajados. Están los que no la miran, los que la miran viajando, los que la miran con amigos y los que la miran con amiguitos. Todos, pero todos los argentinos pueden tener televisión digital abierta. Abierta porque es gratis y hace posible que podamos ver canales de aire en HD que antes no veíamos.

Abierta porque promueve la producción de contenidos nacionales. Abierta porque tiene la mejor calidad de imagen. Llueva o truene. Para que podamos disfrutar de los canales de aire exclusivos HD. Sin abonos. Sin contratos. Sí. Gratis. La televisión HD ya está en el aire. Informate llamando al 0800-8864-88 o en tda.gov.ar. Televisión digital abierta. Argentina se ve mejor.

Hasta las 4, prohibido amanecer. En a M750. Te decía que hoy tenemos una cartelera musical muy variada que tiene que ver esencialmente con la agenda de los próximos días, que está destinada a cómo las bandas van a ir despidiendo este 2013. Blues del Sur.

Se presenta el próximo 14 de diciembre junto al trío t r í p t i c o y a Claudio Kleiman y la banda del sonido. Van a despedir el año, básicamente presentando los temas de su último trabajo discográfico, Volver.

全ての人間は全ての人間の人間の n 間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の r 間の人間の人間の人間の人間の人間 e 人間の人間の e 間の人間

もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一

「お!」

s ー e ーオーラい d ゅうだいんピッショ d でしゃがれ。

Plus del Sur, entonces, se presenta el próximo 14 de diciembre en el Templo, en Carlos Calvo 3778, en el barrio de Boedo, cerrando el año con el trío Tríptico y con Claudio Kleiman y la banda del sonido. ¿Escuchaste Limadura y Limusín? Nos vamos con sábado 3 AM.

何と、フリオ

中、すべての人は、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、うもう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう

僕は最悪のようなことです。

Luz del Sur, despide el año el catorce de diciembre en el templo Carlos Calvo tres siete, siete ocho de cero a cuatro Gustavo Campana.

En AM750. Ayer comenzamos a mostrarte Tango y Origen, un trabajo realmente impecable de Pedro Chemes, donde a través de 23 temas aparecen los orígenes del tango, los distintos estilos, la variedad.

De compositores, de poetas, de orquestas, el contexto histórico que siempre es realmente muy importante para poder poner en valor qué es lo que se dice y básicamente el, el presente de, de un género que ya es este, centenario. Y él divide en dos su trabajo: la primera parte tiene que ver con la Guardia Vieja y después, a partir de la aparición en los años 20 de la Escuela Decariana de don Julio De Caro, bueno, nace.

Yo diría los cimientos del tango que hoy conocemos, del tango ya de las manos de la orquesta, n o comienza a ensamblarse la orquesta típica. ¿Qué es lo que hacen estos 23 temas, Pedro Chemes? Bueno, llevarlo al formato de su orquesta y rearmarlos, como para que vos los puedas saborear. De tango y origen, nos vamos a ir a la década del 50, a fines de la década del 50, esto de.

De Disarli es del 57, Bahía Blanca, y casi un himno de una de las dos orquestas más,、eh, más esperadas por los bailarines: n o la de Disarli, la de p u b l i e s e en tercer lugar, seguramente, y con otro, otro paladar tanguero, la de Juan de Arienzo. Pedro Chemes y su versión de Bahía Blanca.

Hay arreglos propios, pero básicamente uno diría que son arreglos para respetar los arreglos originales, como para poder acondicionar los viejos arreglos a, a la orquesta de, de Pedro Chemes, que realmente ha logrado un, un trabajo、eh, muy, pero muy, muy, muy interesante: es transformar en nuevo las partituras clásicas.

Nos vamos a ir al discepolo de la década del 20, al discepolo de 1928, al hombre que con cuerpo y alma, con letra y música, armó esta noche Me Emborracho. Va a aparecer el discepolo, el más grande, va a aparecer en, en, este, en este trabajo que recopila cómo van llegando, ¿no? Discepolo, Mansi, Cadícamo, Cátulo, Homero Espósito.

A, ese enorme, a esa enorme segunda mitad del siglo XX, donde ya llegan como clásicos, ya llegan como hombres que tienen sobre sus espaldas decenas y decenas de obras que son silbadas y tarareadas en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires. Pedro Chemes, de Tango y Origen, su versión de Esta noche me emborracho.

デカンガヤラ、ラビスタマダグダダサリデンカバレー、フラカ、ドスコアタデカゴテイナペッシャンエレスコテ、バコラニュエス、u e c a

Vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo d e p l u m a d o mostrando al compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuándo no aguanto más al ver la sirra u e f a no llorar.

Pensar que hace diez años fue mi locura, que llegué hasta la p a r a i s n por su hermosura. q u Esto e que yo su un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor.

La por su belleza le quité el p a n a la vieja, me hice ruin y pechador. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral hecho mendigo. Cuando se fue, nunca.

もう一つは私たちの生きていることです。

もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、u う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう n 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一

Ahí tenías a la orquesta de Pedro Chemes con la voz de Fernando Rodas y la versión de Esta noche me emborracho. Vamos a cerrar este bloque con Julián Plaza, porque es muy interesante lo que marca Pedro en la data de este trabajo de dos CDs, que cuenta con 23 temas más un DVD. Julián Plaza compone Nocturna a finales de la década del 50, y él lo ubica como el tipo que resiste.

Como uno de esos grandes músicos con pasado que sigue trabajando en el presente buscando que el género no se vaya. Julián Plaza, cosecha 1959, nocturna por la orquesta de Pedro Chemes.

Pedro Chemes y un trabajo que realmente lo muestra de cuerpo entero. No solamente en su función como músico, como pianista, como guitarrista, sino en esa búsqueda casi arqueológica para encontrar razones de por qué el tango suena como suena hoy, a través de la cosecha 2013 de los tangueros siglo XXI. En un rato la seguimos, seguimos desgranando tango y origen. Estos dos CD con 23 temas.

De Pedro Chávez. 750 Inscribir al personal que trabaja en tu casa.

No es costoso, es fácil, es rápido y es justo. No es costoso porque las contribuciones patronales van desde 12 a 35 pesos. Los sueldos del personal varían según la escala salarial establecida por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Las personas que contraten y registren trabajadoras de casas particulares podrán cargar deducciones en el impuesto a las ganancias.

Es fácil y rápido, porque lo podés hacer con tu clave fiscal a través de la web w w w a f i p g o v a r o a través del sistema Home Banking de tu banco o llamando al 0 8 0 0 2 2 2

2526. Con los datos de tu trabajadora y los tuyos, generas el pago de las cargas sociales y el recibo de sueldo. Es importante que sepas que el registrar a tu empleado no le hace perder, en ningún caso, su derecho a la percepción de la asignación universal por hijo. Y es justo, porque niñeras, asistentes, cuidadores, caseros, personal de limpieza, cocina y otras tareas del hogar son tan trabajadores como el resto de los trabajadores.

Y porque iguala en derechos y beneficios a un millón 1.200.000 trabajadores. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar. Presidencia de la Nación. 750. Hablábamos de los tangueros cosecha siglo XXI. Y está armando la gente de respiro su último show del año, donde por supuesto van a volver a presentar.

Todos los últimos temas, los que tienen que ver con ese tan buen CD que estuvieron presentando aquí en, en Prohibido Aparecer. Se viene el último show de la gente de Respiro.

Respiro va a presentar Respiro, el álbum que acaba de sacar la banda en el 2013. Fue bautizado con Con el nombre del grupo y se va a presentar junto a Ramiro Gallo Quinteto el sábado 14 de diciembre a las 10 de la noche en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, allí en Sánchez de Bustamante, 7-6-4, en el corazón de, del Abasto. Sábado 14 de diciembre, 22 horas, en el CAF.

La gente de Respiro presentando Respiro. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro en AM750.

Te dejo la formación titular de Respiro. Alexei Musatov en violín, Fernanda s a r saxo-soprano, Soledad Lugano en clarinete, Alejandro Abonicio en contrabajo, Sebastián Napolitano en piano y composición y Claudio Riva, guitarra, arreglos y composición. Escuchaste de buen modo la versión de la cachila de a r o l a s y nos vamos con.

Como aire gris, recordándote que el sábado 14 de diciembre a las 10 de la noche tocan en el CAF, en el Club Atlético Fernández v i e r r o Sánchez de Bustamante 764.

Respiro se va a presentar d e s p i d i e n d o el Año con los temas de su último trabajo discográfico el sábado 14 de diciembre a las 22 en el CAF. Transmitiendo desde la República Marechálica de Buenos Aires. y o v i la patria en el amanecer que abrían los receros con la llave mugiente de sus tropas. AM750.

Más voces, no brotados aún, más aire. Nuevo adelanto del mini recital de las 3.30. Son catalanes, se llaman La p e g a t i n a y de su último CD, Eureka, Olivia. Olivia salió del infierno para venirme a buscar.

俺の力はあなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あ a たのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなた a ために、あなたのために、あ u たのために、a なたのために、a l たのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのため s あなたのため n あなたのため n あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなた esa m a な a l ために、あな e のために、あなたのため o あ oh oh めに、あなたのために、あな

ボリビア、ボリビア、ボリビア、ボリア、ボリア、ボリビア、ボリビア、ボリビボリビア、ボリビア、ボリビア、ボリビア、ボリア、ボリア、

ほいであんどらけいしば。

Sus primeros cinco años de trabajo, presentando su segundo disco hoy a las ocho de la noche en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, con entrada libre y gratuita.

El Real Book es algo así como un libro virtual que recopila y difunde la música escrita por compositores de todos los estilos del jazz made in Argentina y tiene la enorme particularidad de, de que el Dream Team ponga en manos de, de quien no le pertenece ese tema, una suerte de canción prestada, la ejecución, como para que aporte arreglos, para que encima.

La enriquezca un poco más. Y te vas a encontrar allí, en ese Real Book, en ese libro virtual, con absolutamente todo lo que se produjo, se produce y se producirá en el jazz argentino del siglo XXI. Pero todos los estilos, ¿eh? Absolutamente todos los estilos. e n s a m b l e Real Book Argentina cierra el año en el auditorio de Radio Nacional a las 20, hoy, con entrada libre y gratuita.

e n s a m b l e Real Book Argentina, esta noche a partir de las 20, en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, despidiendo el año. De 10 minutos para las 2, tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos, humedad 61%, temperatura 16 grados, 3 décimas.

Por falta de respuestas oficiales, los supermercados de Córdoba cierran en defensa propia. La decisión de los comerciantes surgió ante la ausencia de policías en las calles debido a la protesta que realizan en demanda de mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. En Córdoba no hay transporte público, no habrá clases y no abrirán los bancos en todo el día. El gobernador José Manuel de la Sota ya se encuentra en la provincia.

El jefe de gabinete de Córdoba, Oscar Félix González, habló sobre la propuesta que le realizaron a los policías. La propuesta que hemos hecho es una propuesta、eh, salarialmente importante.、Mm. Lamentablemente,、eh, hay una intransigencia eh, eh, por parte de quienes reclaman、eh, que ha sido imposible de satisfacer en, la, en, en los planteos、mm. desde el punto de vista salarial, pero, pero seguimos trabajando.

Sobre la situación, buscándole una salida. Además, la ministra de Seguridad de Córdoba, Alejandra m o n t e o l i v a habló sobre la situación que se vive en la provincia. Yo entiendo el enojo, entiendo el, el cansancio de, de policías acuartelados frente a situaciones complicadas que les ha tocado vivir, pero es cierto que también tienen una gran responsabilidad. No son cualquier trabajador, son servidores públicos. s í Entonces, creo que en este momento debemos、eh, reflexionar.

Tranquilizarnos, dialogar,、eh, lo importante es poder superar estos, estos, estos conflictos.、La、convivencia y la paz e s t á afectadas,、eh, creo que es nuestro momento, un momento crucial.、Eh, los hechos de delincuencia, de vandalismo que están sucediendo son、eh, prioridad en este momento. Estos actos delincuenciales,、eh, las personas que lo cometen no, no es por necesidad, son, son delincuentes. Mi mensaje es que estamos trabajando para resolver este conflicto lo antes posible sin resentir aún más.

La seguridad de los cordobeses. Mariano Borinsky será presidente de la Cámara de Casación en 2014. La votación se realizó entre todos los miembros del tribunal y Borinsky se impuso a otros candidatos como Alejandro Slocar y la ahora vicepresidente Ana María Figueroa. Además, el camarista Juan Carlos Geminiani fue designado en la vicepresidencia segunda. Todos asumirán sus cargos en 2014 y Borinsky reemplazará al actual presidente de Casación, Gustavo Hornos.

Pelota. La AFA confirmó los árbitros que dirigirán la última fecha del torneo inicial. La acción comenzará este viernes con Pablo Lunati en Belgrano All Boys y finalizará el lunes con Darío Herrera en Olimpo Colón. Para los partidos definitorios entre Vélez San Lorenzo y n i e l s Naluz del próximo 15 de diciembre serán arbitrados por Néstor Pitana y Mauro Viliano, respectivamente. Humedad 61%, temperatura 16 grados, tres décimas.

Tatiana Kuzner. 750 a v a n z a n a Derecho a la información. A los grandes animales que alberga el zoológico p o r t e r o les resulta imposible vivir en buenas condiciones porque el espacio resulta muy reducido. El predio tiene monumentos de gran valor patrimonial, pero ¿qué hacer con esta joya urbana? Animales sueltos. Además,

En esta edición, la nueva guardia del hospital Alvear, inaugurada por Macri, sigue cerrada con llave. Y en Informe Z, decenas de circuitos turísticos en la ciudad invitan a conocer mitos, leyendas, personajes y hechos poco conocidos. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. Campanadas en la noche.

Prohibido amanecer. Gustavo Campana de 0 a 4 en AM750. Volvemos por un ratito a Tango y Origen, el trabajo 2013 de Pedro Chemes, para en 23 versiones.

De la Guardia Vieja, más el tango que nace con Decaro hasta el presente, revisar la historia, la línea de tiempo de la música de Buenos Aires. Pero no solamente el hombre se mete con autores, orquestas,、eh, modos de, de llevar adelante la, cosa, la poesía y la cosa rítmica de la mano del contexto histórico, sino que además también trabaja mucho con los poetas. Y dentro de esos poetas,

Hay uno que él rescata que para mí es fundamental, aunque generalmente el hombre está bastante, bastante olvidado en el presente. Hablamos de Julián Centella. Chemes rescata un poema de La Musa del Barrio, La Musa del Musa Barrio, perdón, que es un libro de Julián del año 69. Y allí él arma, como solamente él podía hacerlo, una pintura de, de su viejo.

Julián Centella, a través de Pedro Chemes, mi viejo de tango y origen. Quisiera amasijarme en la infinita ternura de mi barrio de purrete, con un cielo c a c h u z o de bolita y el milagro coleao del barrilete. Verlo a mi viejo, un tano laburante, que las hinchó parejo, limpio y claro.

Y minga como yo, una torrante que la va de sober y se hace el raro. Mi viejo carpintero era grandote y un cuore chiquilín, siempre en la vía. Su vida no fue más que un despelote y un poco, claro está, por culpa mía. Vino en el Conte Rosso, fue un espiro, tres hijos, la mujer,

A más un perro, como un tungo tenaz la fue de tiro, todo se l a aguantó hasta el destierro. Y aquí palmó, aquí está adormecido mi viejo, el pobre tano laburante. Se la tomó un a c h e n o de descuido y me dejó un recuerdo lacerante. ¿Qué mundo habrá encontrado en su apolillo?

Si es que hay un mundo para los que se piantan, sin duda el cuore suyo se hizo brillo y su mano cordial es una planta. Pedro c h e m e nos llevó después a la década del 60, a un trabajo único, absolutamente singular, porque fue liderado nada más y nada menos que por las poesías.

De Jorge Luis Borges y el pentagrama de Astor Piazzola. Ya, ya te contamos alguna vez que fue lo que sucedió con el tango, ese trabajo conceptual que tenía las voces de Edmundo Rivero y de Luis Medina Castro, el primero cantando, el segundo recitando, y que terminó por separarlos para siempre a Piazzola y, y a Borges, porque a Borges no le gustó para nada lo que había hecho.

Eh, el músico con, con sus letras, y de ahí en adelante, bueno, hay una historia larguísima de, de desencuentros. Pero Pedro c h e m e z lo toma al, al dato como uno de los puntales del tango de los 60. De aquel trabajo, Pedro c h e m e z y su versión de Jacinto Chiclana.

何だ

どうせあなたのおかげさまでのあさりのぼりで、すぐに。

Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de b a l v a n e r a y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la raya piel de aquel hombre.

Para Jacinto Chiclana. Y el recorrido de Chemes también tiene una estación importante en lo actual, en lo contemporáneo. Toma a un poeta y a su producción 2011, a Juan García Gallo, para contarte los bares de antes.

Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro en AM750. No te equivoques con las esquinas del centro ni siguiendo el camino de las hormigas, porque aquí están, delante de tus narices, en tu historia, los bares ojerosos.

Y si me apuran hasta metafísicos. En cada mostrador un murmullo parecido al del agua que hierve. El nombre fileteado en la vidriera lo dibujó un fantasma. Y el paso sigiloso de la sombra disimula la mugre que se fue acumulando en los rincones. Siempre cerca de casa.

La noble cofradía sobrevive gracias al vapor curativo del café. Y sus inspiraciones, borroneadas con lapiceras de sangre azul baratas, permanecen media hora a lo sumo hasta que surge otro reflejo. Debajo de un afiche de s i n s a n o los compadres del partido de fútbol.

Enfrentan y redoblan versiones de su loca impaciencia. Los jubilados perdieron varias fichas del dominó, pero ya no las buscan. Más atrás, alguien pidió la cuenta, o se fue de paseo, o duerme, o agoniza. Lo que hace falta para ver es creer. Está escrito en el baño.

Ahí estaba la producción 2011 de Juan García Gallo, m i r á n d o s e a t r á s y hablando de la escenografía de aquellos bares de antes. En un rato, un poco más de este gran trabajo 2013 de Pedro Chemes, que a través de dos CDs y 23 temas más un DVD hace una línea de tiempo perfecta.

De la historia de la música de Buenos Aires. Piropos, piropos, piropos. Aún no sé qué quieres, aún no sé qué siento, pero sé que mi corazón al verte muere lento. Piropos, piropos, piropos en 750.

La televisión HD ya está en el aire. Informate llamando al 0800-888-6488 o en tda.gov.ar. Televisión digital abierta. Argentina se ve mejor. Hablábamos de tango siglo XXI recién cuando citábamos la obra de Pedro Chemes. Bueno, en el marco de la agenda musical de Prohibido Amanecer, hay un dato que no hay que dejar pasar por alto.

Anota. Viernes 6 de diciembre, 22 horas, último concierto del año de Alto Bondi, presentando los temas de bajo presión.

Alto Bondi en sitio Plasma, allí en Piedras, 1856, en la capital federal. Viernes 6 de diciembre, 22 horas, con todos los temas de bajo presión.

Estabas escuchando a Alto Bondi, Remando e n Aceite y Guerrera. Viernes 6, 22 horas, último concierto del año, Sitio Plasma, Piedras 1856. Vamos a un nuevo adelanto de lo que va a suceder a partir

De las tres y media de la mañana. La pegatina, son catalanes. Nos trajeron su último CD, Eureka. Charlamos y mucho sobre su música, sobre esa relación tan particular de Cataluña con el resto de España. Nosotros le preguntábamos en un momento qué significado tenía enfrentar escenarios como.

Los japoneses, los chinos, habían tenido una gira muy particular por mundos muy distintos a su idiosincrasia. Y en un momento determinado, uno de ellos nos dice: Sí, es cierto, todo eso es muy particular. Pero la gira arrancó yendo a otro país, porque fuimos a cantar a Madrid. Y ese fuimos a otro país yendo a cantar a Madrid, bueno, abrió las puertas de otra charla.

Lo que significaba plantarse en catalán a cantar en la capital española. Y entonces nos decían, fue como ...como si llegara a Buenos Aires un grupo inglés y mucha gente sabe sus letras, porque maneja el idioma, y otra porque se le pegó la fonética. Bueno, nos pasó lo mismo en Madrid, con mucha gente esperando nuestros temas, esperando nuestra llegada a los escenarios madrileños.

Y acompañándonos con fonética. Para nosotros, que esperábamos un clima hostil, un clima de violencia, la cosa terminó siendo absolutamente distinta y, y amigable, fraternal. Adelanto del mini recital de las tres y media, la pegatina, la ciudad de los gatos negros.

なんだかの d がとね o s g a t o う n e gro nada parece l o que se ve. Los p e r o s ahora maullan, bailando g a m b a s de Jerez. En la ciudad de l lo o s gatos n e gro s el e g o なんだかの r a なんだかのう n とね r o vende s a r d i n a s y los a v i o n e s van p o r o なんだかの es lo que tiene? うがとね r miedo y verlo t o d o だか r e がとね s o なんだかのうがとね o r o なんだかのうがとね

ピンター、シルフィンペーン、エッケ e アラ、ラ、レア、a ン、フェゴ、エッケー、リエ、フ o ーケ、ヨーラ、エッケー、エッケー、e ッケー、エッ e l エッケー、エッケー、エッケー、エッケー、エッケー、エッケー、エッケー、エッケー、エッケー、t o ケ o エッ a ー、エッ s ー、エッケー、エッケー、エッケ e エッケー、エッケー、エッケー、エッケー、エッ e n エッケー、エッ e ー、エッケー、エッケ

ウエルカンタのオカトンネグロ、のオエルカンタのオカトンネエルカンカンタのオルカエルカンタエルカンタのオルカンルカエルカンタの

ピンペーン。

El que calma la rabia con fuego, el que ríe porque llora, el que sienta flor de piel. Y por la noche todos los gatos son pardos, que se burlan del extraño que lo quiere entender. La pegatina, la ciudad el optimismo, el optimismo. de los gatos negros. Acá no hay nada prohibido.

Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Hay un dato que hay que tener muy en cuenta y que abre las puertas de, de un comentario que nos remite a una de las investigaciones de Funes el Memorioso. El dato duro dice que v i ñ o n e s y Riveros fueron encontrados culpables por la desaparición del Negro Quieto.

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín le dictó 23 años de prisión al expresidente de facto y 25 al excomandante de institutos militares de Campo de Mayo por el secuestro del dirigente Montonero y la apropiación de dos niños que actualmente son nietos restituidos. Si miramos hacia atrás y nos vamos a un funes el memorioso del año pasado, ligado con las 14 desapariciones.

De trabajadores de la Mercedes-Benz, allá por 1976, trabajo que hicimos junto a Gaby Weaver, que es la periodista alemana que, a través de su documental、eh, y, y toda su investigación, mantiene abierto el fuego de, de esta causa que recordamos está dormida en los tribunales de San Martín, pero por otro lado tiene su correlato en un tribunal de los Estados Unidos, recordando también.

Que la ley norteamericana prevé que para las empresas estadounidenses, cuando sucede un delito de lesa humanidad en alguna de sus filiales, si no se encuentra justicia en el país de origen, puede llevar hacia adelante la causa en un tribunal local. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver la Mercedes-Benz con los Estados Unidos. Bueno, en función.

De la fusión que se dio con la Chrysler, a partir de allí se encuentra ese vericueto legal para poder llevar adelante esta causa que no encuentra eco, por lo menos por ahora, ni en Alemania ni en la Argentina. Ahora, esta causa tiene un dato fundamental, pero fundamental, que hasta este momento、eh, pelea por aparecer en la superficie. El gerente de Mercedes-Benz.

Allá por 1976, se habría quedado con tres chicos de desaparecidos. Dos de ellos están en poder de su hermano. Este dato es fundamental teniendo en cuenta que la Mercedes-Benz le donó equipos de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo, justamente en el momento en que estos niños nacen. Dato no menor.

Pero en el certificado de nacimiento de estos chicos, la dirección que aparece es uno de los portones de Campo de Mayo. Ustedes se preguntarán, con todos estos datos arriba de la mesa, ¿cómo la justicia no actúa? Bueno, todos nos hacemos la misma pregunta. Pero en ese momento, la historia de Campo de Mayo estaba en manos de estos dos sujetos: De Viñone.

Y de Riveros. Por eso es que no se trata de un dato menor, el hecho de estar observando cómo ambos han sido declarados culpables, uno a 23 años de prisión y el otro a 25, por la desaparición de un dirigente montonero y la apropiación de dos niños. A tener en cuenta, en cualquier momento uno supone que va a estallar el caso Mercedes-Benz.

Seguramente, primero en los Estados Unidos y después aquí en la República Argentina. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Se viene la última noche de charanguistas del año. Aquella que.

Montaron en espacio Tucumán Juan Gau y Patricio Sullivan, los dos son parte del grupo Charango en Trío, que conforman junto a la percusión de Julián de Santis. Juan Pablo Grau es el guitarrista y Patricio Sullivan el, el charanguista. La posición de, de los dos, tanto de Gau como de Sullivan, es armar un movimiento que coloque al charango en el frente. En,

al Frente de la escena, o sea, que no sea más un instrumento catalogado como de acompañamiento, sino que puede estar al frente de un marqués t a de cámara, de un grupo, de un cuarteto, de lo que sea, que puede liderar el sonido de, de esa banda. Y entonces comenzaron a armar una ficha que, que ha sido mensual, allí en Espacio Tucumán, en Suipacha 140, invitando a charanguistas.

De toda la República Argentina, cultores de todo tipo de música, algunos todoterreno, otros esencialmente folcloristas. Se viene una nueva noche, la última del año, en Espacio Tucumán, noches charanguistas, la que banca el charango trío, e s c u c h a l o haciendo libertango.

Ya te hablé entonces de la noche de charanguistas, allí en Espacio Tucumán, soy Pacha 140. Ahora, agenda el día y la hora, viernes 13 de diciembre, 20 y 30, cierra la noche de charanguistas con Rolando Goldman, Lautaro b a Mengrot, como solista、e、invitado de la Orquesta Argentina de Charangos. 20 y 30 del viernes 13 de diciembre, los anfitriones.

Son los que estás escuchando, la gente de Charanguentrío.、Mm -hmm.

Escuchaste al Charango en trío, haciendo Libertango primero, después subiendo. Ellos son los anfitriones de la noche de Charanguistas. Se viene la última del año 2013, allí en Espacio Tucumán, Suipacha 140, viernes 13 de diciembre, 20 y 30, con la Orquesta Argentina de Charangos. Sin preámbulos, el preámbulo. Cuba.

Y conscientes de que nuestra revolución elevó la dignidad de la patria y del cubano a superior altura, declaramos nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo al fin logrado de Martí. Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Adoptamos por nuestro voto libre, mediante referendo, la siguiente constitución: Preámbulos.

En 750 Por supuesto que en este trabajo arqueológico de Pedro Chemes no puede faltar Mi Noche Triste, porque es considerada algo así como la piedra fundamental del tango canción. A partir de Mi Noche Triste comienza a, a escribirse.

La segunda etapa, la fundacional de eso de estar contando a través de tres minutos una historia con comienzo, clímax y desenlace, así como te marcan en cualquier taller de, de literatura. Bueno, eso recién comenzó a partir de mi Noche Triste. Y fundamentalmente es algo así como: a ver, intentar.

Llegar hasta las entrañas de mediados de la primera década del siglo XX, cuando todo era absolutamente fundacional, cuando el tango era música de las orillas, y aparece un, un autor, aparece Pascual Contursi, aparece la música de Samuel Castriota, que en su momento iba a ser destinada para, para otro tema, en realidad nace la música y después.

Pascual c o n t u r s i sin la anuencia de Castriota, le mete los versos de Mi Noche Triste. Y después de un arreglo judicial, bueno, se hacen las paces y finalmente las cosas quedan selladas para siempre. Estamos hablando de 1916, nacimiento de no solamente el tango canción, sino una segunda etapa.

De la Guardia Vieja, se va a remozar la Guardia Vieja de l a m a n o de los poetas que hasta este momento no tenían un rol tan, tan particular, tan, tan fuerte. Mi noche triste, Pedro Chemes, Tango y Origen.

Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño a b r a z a d o r para mí ya no hay consuelo y por eso me e n c u r d e l o p a a olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo,

Desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, campaneando tu retrato p a poderme consolar. Ya no hay en el bulín.

Aquellos lindos frasquitos, arreglados con bonitos, todos de un mismo color. El espejo está e m p a ñ a d o y、si、parece que ha llorado por la ausencia de tu amor.

なのちゅうにゅうに a うにゅうにゅうにゅう t ゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅう

たんびんとあおせんしゃせいど、ぼく

Antes de seguir con Pedro Chemes,、eh, uno se encuentra. Hay, hay una suerte de revoloteo en las redes sociales con un portal que vuelve a A meter mano en esto de: bueno, vamos a, a, a transformar a, a la web en un laboratorio y a ver cómo cómo se responde.

Eh, ante, desde el sentido común, ante alguna noticia que, que no tenga sidero, ya jugaron estos tipos la semana pasada con la supuesta muerte de Carlitos Balá, cosa que no había sucedido, pero tuvo rebote en, en algunos medios que después rápidamente tuvieron que salir a desmentirlo. Y ahora están anunciando la renuncia de De La Sota, cosa que no sucedió, y señalando que el gobernador de Córdoba admitió vinculaciones con el narcotráfico, cosa que, por supuesto.

Tampoco sucedió. Pero、eh, esto de estar utilizando todo el tiempo el, el peso, la llegada, la inmediatez de las redes sociales para, para confundir, para oscurecer en lugar de aclarar, ya se ha vuelto un juego bastante, bastante macabro por estos días. Versión de Milonga de mis amores de Pedro l a u r e n s y de José María Conturzi, compuesta en 1937 por Pedro Chemes de Tango.

Y Origen.

Vamos a cerrar este recorrido por la obra de Chemes con su versión de Pobre Gallo Bataraz, un trabajo de José Ricardo y Adolfo Herschel que quizás en algunos lugares vos lo encuentres como de Gardel y Razano, pero se trata simplemente de un error histórico. Pobre Gallo Bataraz cerrando este recorrido por Tango y Origen.

Obregaso batarás, se te está bebiendo el pellejo, ya ni pa' dar un consejo, como dicen te encontrarás, porque estás en c l en que y viejo, obregaso batarás, p e r o e n t u s tiempos,

Cuidado con hacer bus en la siesta, se te paraba la cresta y había en la n e n a un final. Y siga nomás la fiesta, porque en tus tiempos, cuidado.

Si en los días de domingo había repositada. Se estaba de madrugada sobre el lomo de mi pingo. Había que ver tu parar, pocas plumas e l domingo. Era de larga tu espuela.

ボコラでペルーと、やまでせる、てらぎゅうと、えら、わぽ、し、な、わ、えら、おえら、わ、えら、わ、えら、わ、えら、わ、えてわ、えら、わ、えら、わ、えら、わ、えら、わ、えら、わ、えら、わ、えら、わ、えら、わ、

Y si escaseaba la plata o、oh, andaba medio tristón, entre berinco y r e c u l ó n me picaba la alpargata, como diciendo: Pazarón, ya sabe si andas sin plata.

Pobre gallo, b a t a r á s nunca te echaré al olvido. Pimento y maíz molido no te han de faltar jamás, porque soy agradecido, pobre gallo.

Nueve minutos, faltan para las 3 de la mañana. Tiempo de noticias en la M750. Horada 2, 52 minutos. Humedad 61%, temperatura 16 grados, 3 décimas. José Manuel de la Sota ya se encuentra en Córdoba. El gobernador regresó de Colombia y se refirió al conflicto que se vive en la ciudad.

Está muy bien que la gente que cumple con un servicio público exija una remuneración correcta, una buena condición laboral. Yo lo apoyo toda mi vida, he sido abogado de sindicatos, así que comprendo perfectamente los reclamos. Lo que creo que no se puede hacer es interrumpir los servicios básicos. No se puede interrumpir la educación, no se puede interrumpir la salud, no se puede interrumpir la seguridad. Creo que hay que buscar mecanismos para que se puedan llevar adelante los reclamos sin que se interrumpan los servicios, porque el

Perjudicado e s el pueblo que paga los impuestos con los cuales se pagan los salarios de los servidores públicos. La justicia está actuando e intimándolo. s Aquellos que no cumplan con la intimación sabrán de que se colocan en la ilegalidad. Si hay una representación unificada de las personas que hacen su reclamo, yo los recibo t r i n t e día. La justicia autorizó el traslado del banco de datos genéticos.

Serán llevados desde el Hospital Durán a la nueva sede de Córdoba 831, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El ministro Lino b a r a ñ a o manifestó que el fallo reconoce la intencionalidad de la cartera a su cargo de jerarquizar y brindar mayores medidas de seguridad a este organismo. El Banco Nacional de Datos Genéticos está vinculado con la identificación de personas en causas de lesa humanidad y violación de los derechos humanos. Patria Grande.

El Parlamento Venezolano aprobó el Plan de la Patria como ley de la República. Este documento, escrito por Hugo Chávez, contempla preservar la independencia nacional y seguir construyendo el modelo socialista del siglo XXI. El Plan de la Patria 2013-2019 es considerado el testamento político que dicta los objetivos para darle continuidad a la revolución bolivariana en Venezuela y será entregado al presidente Nicolás Maduro. Pelota.

Ramón Díaz aseguró que seguirá al frente de River en 2014. Pese a que la semana pasada había puesto en duda su continuidad, el entrenador aseguró que seguirá en el Millonario porque los jugadores dieron respuestas anímicas. Asimismo, reconoció que el equipo está en deuda con la gente, a la que le agradeció por el apoyo.

Eso ya está descartado automáticamente. Porque veo que los jugadores dieron una respuesta a nivel anímico, a nivel.、Eh, creo que eso es la cosa más importante para el entrenador. Sabemos que no hemos hecho un gran campeonato, incluso en este partido, me parece que la gente acompañó. Yo me acuerdo en otros tiempos que cuando River no estaba peleando, absolutamente la gente no te acompañaba. Y los 45 mil, los 50 mil personas que vinieron, los que vinieron los otros días, da demuestra que ha cambiado. Ha cambiado la gente, ha cambiado el club. Así que creo que la, la, la cosa más importante es que sabemos s que nosotros estamos en deuda.

Humedad 61%, temperatura 16 grados, Tres décimas. Tatiana Kushner. 750 Avanzanza. Derecho a la información.

Decenas de circuitos turísticos en la ciudad invitan a conocer mitos, leyendas, personajes y hechos poco conocidos. Diario Zeta, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. De cero a cuatro, Gustavo Campana, en AM750.

Hace exactamente 24 horas dábamos cuenta, lo hicimos durante todo el programa de, de ayer, sobre los daños materiales, las víctimas fatales, los heridos que había producido ese tornado que azotó a, fundamentalmente el corazón de la provincia de Buenos Aires en el oeste y que tuvo un coletazo menor en el Gran Buenos Aires, también por supuesto en, en la zona oeste. Ahora...

La Cosa también había repercutido en Misiones, en Córdoba, en La Plata, y fíjense ustedes qué, qué situación tan paradojal, porque Chivilcoy, que fue el, el punto neurálgico del desastre, más de 60 familias se quedaron sin, sin sus casas por destrozos, la mayoría de ellos en, en sus techos, ¿no? voladura completa.

De techos con ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora, no tuvo ninguna víctima fatal. Y las víctimas fatales, los muertos, los cinco muertos que se dieron en el día de ayer, tuvieron que ver con zonas del país donde el viento fue ostensiblemente este, menor,、eh, donde tuvo una velocidad que en algunos casos alcanzó a, al 50% de lo que había sido.

Lo padecido por, por Chivilcoy. Así que a tener, bueno, muy en cuenta el dato fino que se da hoy, después del dato duro conocido en el día de ayer, cuando solamente teníamos dos muertes, una en Lomas de Zamora y otra en Misiones. Ahora son cinco en todo el país, 24 horas después, y ninguno de ellos corresponde a la ciudad de Chivilcoy. Insisto, epicentro del desastre que vivió Chivilcoy.

En el día de ayer, el oeste del corazón de la provincia de Buenos Aires. Para el día de hoy se está anunciando una máxima de 30 vientos del sector norte. Para los días jueves, viernes y sábado hay descenso de la temperatura, tanto jueves y viernes, con máximas de 23 y 24. Y el sábado, otra vez, estamos en 31 grados de máxima.

Esto es lo que está señalando el pronóstico del tiempo para c a p i t a l e g r a en Buenos Aires, sin ningún tipo de alerta para las zonas afectadas en el día de ayer por el temporal, por el tornado que, insisto, en Chivilcoy llegó a 140 kilómetros por hora. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750.

Otra de las buenas noticias de este 2013 discográfico fue Glicina Oscura, el trabajo inicial de Gisela Magri. Realmente fue una, una charla con muchísimo valor agregado,、eh, la que tuvimos cuando Gisela nos, nos visitó. Se trata de un personaje que tiene un montón de aristas arriba y abajo del escenario que siempre hay que revisar para poder entender mucho más.

Eh, por qué arma c ó m o arma su, su repertorio, su espectáculo y, y su disco. Gisela es una antropóloga platense, ya ahí tenéis un par de datos de cómo nace y dónde nace su actividad este, musical, ¿no? como ha sucedido con, con tantos y tantos en el seno de la, del mundo universitario platense, y fundamentalmente despliega dos grandes pasiones.

El tango y por otro lado el samba brasileño. Todos los sonidos que tuvieran que ver o que tienen que ver con ese Brasil bañado por el Atlántico. Entonces, cuando tuvo que armar v i c i n a Oscura, se transformó en esos hermosos dolores de cabeza que nosotros decimos, con muchos, muchísimos intérpretes, tienen las bateas de las disquerías. ¿Cómo la clasificás?

Porque armó el, tango,、eh, armó el disco mitad tango, mitad samba brasileña. Todo esto para contarte que va a despedir el año en el auditorio Bellas Artes, por supuesto, de la Ciudad de La Plata, con todos los temas de glicina oscura. Mirella jamás fue rubia, porque Mirella creció sin luna. Su juventud de risa sin nombre llenó de tangos el barrio más pobre. m i s i c a

私、oh,

Entonces, como una reina de bronce, allá en el, Ahí la tenías en una de sus facetas, haciendo moneda de cobre. Agenda: sábado 7 de diciembre, 21 horas, en Plaza Rocha.

Y Diagonal 78, allí en el Auditorio de Bellas Artes, c i s e l a Magri despide el año. ¿Escuchaste Moneda de Cobre? Bueno, ahora escuchar haciendo m a r e s Timoneiro. Y cuando alguien、okay、me pregunta, ¿cómo se hace para nadar?、Te、explico que es una n a vega.

Que m i navega el mar. Abuelito me contaba cuentos de nunca acabar. Siempre tenían gaviotas, barcos marineros, mar. Sentados en la cocina me llevaba a navegar.

ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ d ュリアン・ e ュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリア l ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリア m a r e アン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュリアン・ジュ u b o muchos, pero como el nido.

Quiero que vuelva abuelito, cuénteme unos cuentos más. De Japón o de la India, de La Habana o de m a d r a s Cabeza blanca, manos c u r t i d a s llenas de soles. ¿Dónde estará? De la cocina me llevo a China, Cochinchina y a Panamá. Cabeza blanca, manos c u r t i d a s

なららららららららららら d ららららららららららららららららららららら e らららららららららららららららららららららららららららららららららららら a らららららら a ら a ら a ら l a ら a ら a らららららららら a ら a ららららららら

n o sou eu que me n a v i g a quem me n a v i g a the o m a n o sou eu que me n a v i g a quem me n a v i g a é o mar」「Ele que me carrega como nem fo e levar」「Ele que me carrega como nem fo se e v n o sou eu q e me n e e n a v g a é a r o e n a v g a q e m e n a e g a m n o sou eu q e e n e g a n a v i g a é o m

「うまい!」「えいがかんほうせいい!」「えいきがかんほ

あ <で S 2> <laughs>

Marcela Magri, con estos dos amores, el tango y el z a m b a describiendo el año en el Auditorio Bellas Artes de la Ciudad de La Plata, sábado 7 de diciembre, 21 horas, Plaza Rocha y Diagonal 78. 7.50, más aire. Yo solo quiero la l a i r a la i r a Yo solo quiero la l a i r a l a

でも、私はパーカと、私はパーカルをいないと、ールを持っていーカルを持ってパーカルを持っていないと、ールを持っていないと、私はパーカルを持っていないと、私はパールを持っていないと、私はパーカルを持っていルカルを持っていないと、ルを持っていないと、私はパーカルをルを持っルカ

e ェ t o cumpleaños。

ロベルト・カロー、ハスティン・エンジョン・ブラジルロベルト・カロー、r ビステ・デ・ブラ o ルロベルト・カロ a セ・バスティン・デ・リカ d ドロベルト・カロー、パ e ミーケ・フェディオ・ピットロベルト・カロー、ソ・セ・ e レ・ティアラロベルト・カロー、パラロケ・デ・エンジョン・ロー、ソ・ o ンジョン・オーリン・ロベルト・カロー、ボール・ブラジルロベルト・カロー、ソ・カロー、r カ b ー、ソ・カロー、ソ・カロー、ソ・カロー、ソ・カロー、ソ・カロー、ソ・カロー、ソ・カロー、ソ・カロー、ソ・カロー、ソ・カロー、ソ・

¡Feliz cumpleaños! s r o b e r t o Carlos! Hablando de feliz cumpleaños, un día como hoy, pero de 1959, en Valentín Alcina, en el sur del Gran Buenos Aires, nació este señor que fue uno de los hombres que plantó allá por principios de la década del 80 algo así como el sonido de esa década, o por lo menos de la primera mitad.

De esa década, junto a bueno, un montón de gente que se sumaba, básicamente desde Lander, a establecer cuál sería el, el ritmo que iba a ganar el centro de la escena, por lo menos hasta finales de, de esa década. Hablamos de Pipo Chipolati, de Hugo Pipo Chipolati, que con los tuits, por supuesto, se constituyó en lo que te estábamos planteando, en uno de los.

Eh, vagones de esa locura que era traccionada por ese tiempo tan particular que vivía la Argentina, saliendo de la dictadura e ingresando en la democracia. Hoy cumpleaños, don Pipo Chipolate.

La voz de Fabiana Cantilo, Ricardo Rubén. El grupo arrancó allá por abril de 1982 y el hombre que les dio un, una gran mano, un gran empujón, fue Melingo, que por entonces ya era, por supuesto, integrante de Los Abuelos de la Nada. Con esa onda retro y con mucho twist, se metieron en un momento de la música argentina absolutamente influenciado por el New Wave y dejaron un, un sello. Tenían una.

Gran marca registrada. Por entonces, allá por el 82 y hasta principios del 83, estaba embarcado Pipo Chipolati en una revista que sacaba con Alicia Barrios. Alicia Barrios, si, si no la tenés en función de su pasado, quizás la tengas a través de su presente, porque es algo así como la, la periodista que recibe el Papa Francisco con mayor asiduidad, la que tuvo la.

La primera entrevista exclusiva para, para Crónica, ella tiene una relación personal con b e r g o g l i o desde hace muchísimo tiempo, pero allá por el 82-83 tenía una revista absolutamente delirante con Pipo Chipolati como uno de sus grandes socios. Tenía un lugar fundamental Chipolati con clases de guitarra en esa, insisto, revista delirante. Y entonces, a ver, imagínate esto: con fotos.

Con fotos seriadas que te iban mostrando dónde tenías que apoyar tus manos para sacar tales o cuales notas en distintas canciones, vos te ibas este, ubicando en cómo armar los sonidos. Pero las fotos eran de un tipo aproximadamente a 100 metros de distancia. Así que imagínate lo que veías. Y el epígrafe decía: Obsérvese cómo el dedo anular. Bueno.

Todo ese delirio estaba en esa revista que es la previa de p i p o Chipolati、eh, a su llegada o al armado de, de los Tuvis a s ya por el 82. Y Alicia Barrios tenía mucho que ver con eso. Bueno, hoy el hombre está cumpliendo años, nació un día como hoy, pero de 1959.

ボカ・ジュニオン、1000 estrellas cosechó。

ゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリ

Boca y Titanes en el Rin g fueron dos de sus grandes pasiones de pibe. Estabas escuchando con el 5 a la espalda. ¿Y por qué cito su pasión por Titanes en el Rin? g Bueno, tiene que ver con la historia de El Estudiante, la canción que después grabaron los tuis y que en su momento él le había acercado a Martín c a r a d a g i a n a mediados de la década del 80 para que sea la música que acompañe la salida al Rin g de uno de los nuevos personajes que finalmente jamás existió.

Pero una vez que no pudo ser la música característica de un nuevo personaje de Titanes, la llevó al disco. Y así quedó para los twists. Es cortés y muy galante.

Un día como hoy, pero de 1959 o i e o c c Pipo Chipolate. Más aire, más aire, más aire, más aire, más aire, más aire, más aire, aire, más aire, a i e a e aire, a e a i a

Hoy Darío Halfin estará despidiendo el año con todos los temas de su último trabajo discográfico, entre otros. ¿Dónde? En Guatemala 4328, Virasuelo Bar, allí en el corazón del barrio de Palermo.

Darío Halfin va a tocar mañana con Ramiro Flores en clarinete, con Paula Pomoraniec en cello, con Juan Pablo Di Leone en flauta traversa, traversa y él, por supuesto, a cargo del piano y, y de la voz. Invitados: María Esquiaga, Andrés Breusart y Alfonso Barbieri. Escuchad esta versión tan particular que hizo Darío Halfin en su último trabajo discográfico, entre otros, de un tema del Flaco Espineta.

De estar hostel, idiota.

Aire. Un página 12 particularmente económico desde su tapa y después en las principales notas de, de interior. El título más importante de primera plana dice clase turista, la firma de Tomás l u q u i n para una nota que explica que el gobierno aumentó del 20 al 35% el pago a cuenta de ganancias y bienes personales.

Las compras de pasajes o paquetes turísticos para viajar al exterior, así como los gastos con tarjetas de divisas. También extendió su aplicación a la venta de moneda extranjera para los viajeros. Tema 2: correcciones económicas, señales políticas, con la firma de Raúl Rulo de la Torre.

Dice, podría decirse que se trata de una medida razonable en cuanto ataca al uso superfluo de divisas, mientras que privilegia otros destinos de mayor interés, como importación de insumos, maquinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también podría decirse que no resuelve el problema de fondo del desbalance de divisas y que es irrelevante en su aporte a la recaudación fiscal. Ahí tenés la primera opinión de De La Torre sobre el título principal de tapa.

Clase turista. El Club de París vuelve a estar en agenda. Tema 3 del área económica del página 12 de hoy. El jefe de gabinete explicó la estrategia del gobierno para favorecer la llegada de divisas al país y dice al respecto Cristian Carrillo que entre las acciones que despliega el gobierno para mejorar el clima financiero, Capitán H. incluyó la negociación con ese grupo de acreedores para resolver el default que arrastra el país desde el año 2019.

Y finalmente, otro dato económico del día tiene que ver con otro país con vaca muerta. Galuchio destacó la importancia del gas y el petróleo no convencional. El presidente de IPF admitió que la Argentina tardará entre 5 y 10 años en recuperar la independencia energética y que ello será posible.

Mediante la explotación del yacimiento neuquino. Y comparó la situación que vive en el presente la Argentina con la de los Estados Unidos. Me quedaba uno más sobre el tema económico. Dictamen para los pliegos del jefe del Central y de l o r e n z i n o La economía, según Fábrega, dice página 12 del Senado, tratará hoy la designación del nuevo presidente de la autoridad monetaria con apoyo de la oposición. Ayer.

Explicó los objetivos de su gestión. El oficialismo también va a buscar la aprobación del nombramiento de Lorenzino como embajador ante la Unión Europea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco títulos, y todos ellos de importancia que tienen que ver con una jornada que periodísticamente pinta mucho más económica que política.

Arrancamos el mini recital de esta noche con la gente de la pegatina y de su CD Eureka. Vamos a escuchar a los catalanes arrancando con flores y violines. No todos son flores y violas, p o r q u é no v o l s p o r q u é v o l a s No todos son flores y violas, andra mola al aire a la b o l a Andra mola al aire a la gola. Andra mola al aire a la gola.

アイアあアイアイアイアイアイ

カラジャン latourado n n u n

アンバササポカビダエマプレザセタンフレッツカラノンジスティマリアドパレムダマニザラスマンティダザンポエシアンバササポカビダ

たすきなのカファリアン、カラジャン latourado、ラリアン、アディアン、パレンダママタ、ラフォスカムジタニアラバディノスカラソー、ニコノスラガジャリア

El p i r u l o de etapa de página 12 de hoy se titula Reencuentro. Cuenta que una mujer de 54 años se reencontró con su hija menor, de quien había sido separada por las Fuerzas Armadas tres décadas atrás durante la guerra salvadoreña. Josefina Osorio llevaba 29 años sin ver a su hija menor, a quien estrechó ayer en un abrazo interminable. A la mujer la obligaron a entregar a su pequeña hija de apenas dos años.

Un policía me la quitó y no la vi más. Desde entonces la busqué hasta encontrarla este día. Este reencuentro fue posible por gestiones de la organización Pro Búsqueda, fundada en 1993 por el sacerdote jesuita ya fallecido John Cortina. Pirulo de tapa de página 12 de hoy, titulado Reencuentro. La pegatina, los catalanes de la pegatina.

Siendo amante de lo ajeno, no serás tan mala como me hacen creer. Las malas lenguas que dicen hacerme bien, y me da igual que me、no、avisen de tu locura.

ピューッと見つけたら、ピューッと見つけたら、ピューッと見つけたら、ピら、ピつけたら、ピたら、ピューッつけたら、ピューッと見つけたら、ピューら、ピら、ピューら、ピューッと見

ピーマンが大好きなのは、私の思い出を忘れないでください。

ガタメンミサンサー、ウエタロケイボー、シューカメラサンレー、コメメンミサンサー、ウエタロケイボー。

全然分かんない。

何が悪いか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分

シューパーメラサンベ、コメメメ

¿Qué hablamos cuando hablamos de la crisis económica internacional? Porque a veces, a ver, quedan un montón de datos que están desperdigados, que hay que juntarlos, que hay que unirlos, para contar qué fue lo que sucedió a partir del año 2006-2007 con la crisis de las hipotecas y después un desenlace terrible en los Estados Unidos que solamente es frenado en virtud de que.

Todas las arcas del Estado salieron a tapar los baches, pero no los sociales, los de las organizaciones económicas financieras. Por eso el sistema juega a que no quebró, cuando en realidad el sistema está en bancarrota. Después Europa y esa cadena de países que comienza con Grecia, que muestra algo bastante parecido. Los dineros del Estado, los tuyos, los míos, los nuestros, son los que sirven para salvar a las instituciones financieras.

Por eso el sistema no muestra su verdadero estado de salud. Digo todo esto para una lectura recomendada que tiene que ver con el página 12 de hoy. El título es La bancarrota de Detroit. Imagínense si esto sucediera en cualquier lugar, en cualquier municipio de la República Argentina. Vamos a trazar un paralelo para ver realmente cómo estamos. Vamos a mirarnos al espejo.

Un juez de los Estados Unidos aprobó ayer la bancarrota de Detroit, la mayor de un municipio en la historia de Estados Unidos, con un fallo de repercusión nacional que podría poner fin a medio siglo de protección de las jubilaciones de los empleados públicos. El veredicto del magistrado Stephen Roth supone un hito en la historia de Detroit, que llegó a ser la cuna de la industria automotriz.

De todo el país y ahora es considerada un símbolo de la decadencia urbana y la mala administración. La bancarrota de Detroit, lectura recomendada del página 12 del día de hoy. Tiempo de noticias a 10 minutos para las 4. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.

Hora 3, 50 minutos. Humedad 61%, temperatura 16 grados, 6 décimas. Cristina Fernández de Kirchner le tomará juramento a la nueva ministra de Seguridad. En el acto previsto para las 19 en casa de gobierno, la presidenta también tomará juramento al nuevo titular del acedronar, el cura Juan Carlos Molina. El gobierno de Córdoba decretó asueto administrativo y escolar.

Es para evitar problemas de inseguridad ante la ola de saqueos que se registran en la ciudad capital por la falta de efectivos policiales en las calles. Es a raíz del acuartelamiento de los uniformados que reclaman mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. La Justicia de Córdoba emitió un comunicado donde insta a las fuerzas policiales a volver al servicio. El aumento del impuesto a los bienes de lujo va camino a ser ley.

Se trata del proyecto que aumenta en forma segmentada la a l í c u o t a de gravamen a autos y motocicletas de alta gama, vehículos especiales para acampar y embarcaciones o aeronaves de uso recreativo o personal. Recordemos que la iniciativa ya fue aprobada por la Cámara Baja. En la misma sesión se debatirán los pliegos de Hernán Lorenzino para ocupar la embajada ante la Unión Europea y de Juan Carlos Fábrega como presidente del Banco Central. Jurarán los diputados nacionales electos en octubre.

En la sesión preparatoria de la Cámara Baja también será reelecto como presidente Julián Domínguez. Recordemos que en estos comicios, el Frente para la Victoria consolidó la mayoría con 118 parlamentarios propios y 14 aliados, con los cuales se alcanza las 132 bancas para reunir c u r ó n por propio. Pelota. Lanús visitará a Ponte Preta por la Copa Sudamericana. A partir de las 20:50, el Granate se enfrentará al equipo brasileño en el partido de ida de la final.

La vuelta será el miércoles 11 de diciembre en el mismo horario. Humedad 61%. Temperatura 16 grados, seis décimas. Tatiana Kuznir. 750 Avanzanza. Derecho a la información.

Comenzamos a despedirnos, como siempre, dejándote los datos del tiempo y esencialmente los datos futuros. La máxima prevista para hoy, según el servicio meteorológico, 30 grados, una mínima de 13. La actual, en estos momentos, para Capital Federal y alrededor, es poco más de 16 grados, 16,3. La humedad, 61% y la visibilidad óptima, 10 kilómetros. ¿Qué indica el extendido? Para jueves, para viernes y sábado.

El jueves una mínima de 16, una máxima de 23. El viernes una mínima de 12, una máxima de 24. El sábado una mínima de 16 y una máxima de 31. Los voy a dejar con la pegatina con este grupo catalán que nos visitó hace muy poquito y que nos dejó los temas de su último trabajo discográfico, Eureka. Volvemos mañana con el primer segundo del nuevo día para hacer juntos la noche más larga del día. Chau, hasta mañana.

アメリカンテンテンテンテンテ

「エステルリモデルケバいラヴィンカンタルケウエルベー」「ラヴィンカンタベンカー」「ラヴィラヴンカンンカンタルケウエル